MUNDOFONÍAS fonías Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Tenemos el placer de compartir casi una hora de músicas populares de nuestro planeta y alrededores con todos los que nos estáis escuchando a través de las diversas emisoras a lo largo del planeta en México ya sabéis, a través de Radio Universidad de Guanajuato de Radio UNAM en el DF y de UABC Radio en la Baja California que según nos cuentan pues también llega a los estados vecinos de California y Arizona ya en los Estados Unidos en Francia, en el sur de Francia en Occitania a través de Radio País en Alemania a través de Multicult FM y de 88.4, 88 Vier en Galicia, a través de Radio Philispin y a través de las webs, de las plataformas online de RCFM, Radio Crónica Folk Musical y de Globalización Radio, en todas esas opciones y también, por supuesto, en nuestra web mundofonías.com tenéis a vuestra disposición Mundofonías, que se acaba de abrir con esta fascinante y sorprendente música desde Bulgaria, Oratnitsa nos presentan canciones como esta que acaba de sonar y que lleva por nombre Sharena Gaida, en la cual pues, se mezclan esas fórmulas populares de la música búlgara, el sonido de la gaida, de la gaita búlgara y otros instrumentos, con otros elementos un poco diferentes, como el didgeridoo, que procede de la tradición, como sabéis, de los aborígenes australianos, y esa rítmica también que entronca a veces con elementos del hip-hop y otros, otro tipo de, de asuntos musicales, que combinan de una forma muy curiosa y muy sorprendente en este formato acústico que nos presenta Oradnitsa desde Bulgaria. Aquí estamos, Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Y aquí en Mundofonías toda la música que ponemos nos gusta, nos gusta mucho y hay cosas que pues personalmente ya nos, nos vuelven locos. A mí me pasa con esta canción de Oradnitsa, desde luego me parece un temazo. Y seguimos ahora con un grupo ruso, con La Cocha. Pues la cocha interpretaba en este tema, Gugutka, en este disco, que incluye varios temas de diferentes lugares de Europa del Este. Y seguimos en Rusia con otro temazo impresionante a cargo de Loiko, un trío compuesto de dos violinistas que son Sergei Erdenko y Artur Gorbenko y un guitarrista llamado Mikhail Savichev. Bueno, pues en, este, en esta pieza, que recorre muy diversos estilos, desde músicas tradicionales rusas hasta blues, bueno, un montón de cosas se van mezclando y sucediendo de una forma sorprendente, pues demuestran su absoluta sabiduría musical y su forma de tocar absolutamente impresionante. Se llama el tema Two Angels, dos ángeles, ellos son loico.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 Seguimos en Mundofonías y desde tierras de Bielorrusia nos llegaba este grupo etnotrio Troitsa con esta música tan original y este disco llamado Shimachka Troitsa, que estuvieron el año pasado en el Festival Etnosur en tierras andaluzas y que según nos comentan, pues también volverán a estar este año, así que por aquí les esperamos y bueno, pues a ver si también dan algunos otros conciertos en otras localidades o festivales. Seguimos por la antigua Unión Soviética, nos vamos ahora a Letonia para escuchar la música de Perconvidi Unlaima Pues este grupo es Perconviri. Un laima nos trae una curiosa música que nos llega desde Letonia y que nos ofrece la sonoridad de ese instrumento de cuerdas, el cocle, bastante similar al cántele finlandés, de la vecina Finlandia, al fin y al cabo. Está al otro lado, a poquitos kilómetros al otro lado del mar Báltico. Y, bueno, pues es una curiosa reformulación de los sonidos tradicionales de este instrumento, a través del grupo Perkonviri Unlaima. Seguramente... Tal y como se pronuncia en correcto lituano no es exactamente como os lo he dicho porque pues la N tiene un rabito debajo, la I tiene una rayita encima seguramente son indicaciones fonéticas que varían mucho el resultado pero en cualquier caso si queréis ver el nombre del grupo y el, los títulos de las canciones, de los discos donde las sacamos, pues tenéis a vuestra disposición nuestra web mundofonías.com y allí os ofreceremos toda la completa información a este respecto. Seguimos por Letonia con el grupo Auli y con su sonido etnotrans, un sonido un poco más oscuro. pues este grupo se llama Auli, aunque también, como decía Juan Antonio antes, pues aquí en este caso la L tiene una cosa así debajo un puntito. Entonces, pues no sé muy bien cómo se puede pronunciar. Para nosotros es Auli, el disco ethno Trans y el tema que veíamos es Senseme. Habla en primera persona que se va adentrando en una especie de bosque y siente cómo le empiezan a observar todos los animales, los caballos, los gatos, los osos, los zorros, en fin, en fin. Y es un poco amenazante la situación. Y continuamos Con otra de las antiguas repúblicas soviéticas, ahora Ucrania. Vamos allí a escuchar la música de Consonants Retro un disco que nos acaba de llegar vía Berlín directamente del clarinetista del grupo, que nos lo hace llegar para compartirlo con vosotros el señor Christian David así que muchas gracias y vamos a escuchar, como digo, la música de este grupo en su disco Sagniktiv, con muchos temas grabados en directo como este que oímos a continuación es música klesmer para fanfarria para grupo de metales, que suena de una manera esplendorosa la canción que escuchamos se titula Recession Czeska.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 In a viele Paris, setz mich wo sie in Israel. Als so viel scheine purlech, verliebte gewiss. Ich schummelte lichtig in hell. Weil in Jerusalem ich scheine allein, sehen noch amul große romantike gewinn. Jeder sucht dich, liebt dich in jeder Insein Sprach. Bei uns sind die Bahreim, an ihr heut ach. Aava heißt du die Liebe, Liebe heißt du Aava. Wenn ein Buch geliebte Mädel sucht dir hier ein Chaviva. Liebe ist du heilig Tage. I na kisze heißt na chicane Inne mojej wie feia Liebe ist do Seguimos en mundofonías con más música de la tradición judía, digamos en este caso música cantada en yiddish el idioma de los judíos de Europa Central y del Este, que es una variante del alemán, principalmente. El disco lo firma Karsten Troike, uno de los principales cantantes en este idioma. Se llama Noch Amul y es el segundo disco que edita el sello Oriente con el título de Tango of Jidis, es decir, el tango de los Jidis, en el que ellos intentan demostrar que el segundo idioma en importancia para el tango después del idioma español por Argentina es el Yiddish hemos oído el tema a Java y vamos a seguir escuchando otra canción también cantada en Yiddish por una intérprete en este caso italiana Giovanna Carone acompañada al piano por Mirko Signorile su disco se llama Far Live. Per Amore, eh, viene el subtítulo también en, en italiano, es decir, Por Amor, e incluye canciones pues diversas, cantadas en muchos idiomas, en yiddish, en italiano, en, en sefardí, también en judeoespañol, español, en francés, en inglés, etcétera, etcétera, con esta sencilla composición, piano y voz, pero con un encanto notable como vamos a escuchar en esta pieza tradicional llamada Tumba la Laica. weil dir wachsen wachsen und regnen Laika, una de las piezas del disco Far Live por Amor de la cantante italiana Giovanna Carone, acompañada al piano de Mirko Signorile, y con ella nos vamos acercando a la despedida de esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que en nuestra página web mundofonías.com tenéis toda la información y podéis escuchar todos los programas que semanalmente pues vamos lanzando a los aires. Así que un saludo de los que hemos estado por aquí, Araceli cigane y Juan Antonio Vázquez, y acabamos Mundofonías con este grupo que llega desde el sur de Italia, Cala un grupo que pudimos ver en Medimex en diciembre del año pasado y este disco se llama Santa María del Follaro y con ellos os dejamos hasta pronto E to tu darem umaczu all'improvisa, to tu darem umaczu all'improvisa, to tu sire lorasire, sire. sire lorasire, l'ora sire della chiesa, mo della chiesa, mo della chiesa, sire della chiesa. La voce mia, se te la voce mia la riconosce, star di la riconosce, case te voce mia la riconosce. Casato girato a San Torino, casato girato a San Torino. La donna me da nia ninna e na, la donna me da nia morte e legato, forte e legato, forte e legato. Carna donna me da nia morte e legato. Sto senza voce, grazie la faccio.